La boreta de la mar. Sí. La burilla a la mar. No. Filtres d'Instagram. Tots els que vulguis. Filtres de cigarret. Ni un like. Veren peixes bussatjant de pulmó. Of course que sí. Ficar-te pulmons. Doncs millor que no. A ells ho tenim molt clar. Sense fum, our pledges are more much fun. Per això totes les nostres platges han estat declarades platges sense fum. I ben happy que estem. Colabora i respirem all together. Ajuntament d'Els. La Glorieta con Rosmar y Alonso Quedan tres minutos para llegar a las diez en punto de la mañana para iniciar la segunda entrevista de este programa con el portavoz y presidente del Partido Popular de Ilche, Pablo Ruz además también senador pero eso será en tres minutos después de todo un clásico y nos vamos a los Beatles porque todas sus canciones ya son clásicos It's the day. Yeah. The girl that's driving in my head is going away. She's Sure to do right by me. Mm -hmm. Si no can. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana y tenemos que dar la bienvenida a los telespectadores que nos siguen a partir de la segunda hora del programa La Glorita por la señal de Teleelch. Este programa comenzó a las 9 aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca y comenzó con esa entrevista a la historiadora y una de las responsables del archivo de los archivos municipales Ana Álvarez con motivo de esos episodios históricos que de vez en cuando desde las bibliotecas municipales se lanzan a las redes sociales para conocer algo más de lo que ocurrió pues, en el pasado de lo que vivieron nuestros antepasados... ...y ahora damos un salto al presente... ...para poder analizar la actualidad local... ...y lo hacemos con esa ronda de entrevistas políticas... ...esta misma semana hemos tenido al alcalde Carlos González... ...y hoy le toca el turno al presidente y al portavoz... ...del grupo municipal del Partido Popular, Pablo Ruz... ...quien hace unos días hizo balance de este curso político... ...que está a punto de terminar porque se van de vacaciones... ...un balance en el que volvió a acusar al gobierno de coalición... ...Pesó y Compromís de sectario por rechazar de forma automática... ...todas sus propuestas, que cuantificó en unas 300. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Ross. Sé que los oyentes que están detrás de, de, de sus aparatos receptores... Pues hombre, hablar hoy día, en pleno agosto, de lo no, que no ha hecho el PSOE o los reproches, pues es un poco, es un poco extemporáneo. Pero bueno, hay que denunciarlo y nosotros lo, lo denunciamos así, como bien has comentado. Que prácticamente de 300 propuestas, ni una sola han aceptado el equipo de gobierno desde el punto de vista. Mm -hmm. de da cuenta de que ellos hablan mucho de diálogo y de consenso, pero luego lo guardan en un cajón a la hora de tratar con nosotros como principal partido de la alternativa. Hay muchos temas que abordar, pero he querido empezar con este balance que has realizado de, de este curso político, porque de esas 300 propuestas rechazadas, ¿cuál es la que más te ha dolido? Hola, hola, pues creo que se nos ha ido la conexión, así que volvemos a intentar... Otra vez, contactar con Pablo Rojas. No se marche. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Pues hemos podido recuperar esa conexión eh, telemática con, nuestro, con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Pablo Ruz, con quien estábamos... Le di, le di al... Al micrófono de silencio, perdone. <risa> bueno, no pasa nada. Eh, se puede corregir, estas cosas se pueden corregir. Pablo sí. Ruz, ¿cuál es la propuesta que más te ha dolido de las eh, que te han rechazado? Pues recordarás, hace dos semanas eh, planteamos un pleno extraordinario precisamente para eh, pedir que, de manera unánime, la corporación exigiera al Gobierno la retirada del plan de Cuenca, ¿no? Ese plan de Cuenca que supone un mazazo eh, que, en fin, que puede ser letal para el, el trasvase de Tijo Segura. Y me dolió mucho que aquel pleno, a pesar de en el mismo haber incorporado las propuestas del Partido Socialista, como tú bien sabes, a nuestro acuerdo, el propio Partido Socialista votara en contra, de exigir la retirada del plan de Cuenca y también de exigir la, la dimisión de la ministra, de la ministra Rivera. ¿no? Fue, fue bastante frustrante porque uno dice, oiga, nosotros convocamos este pleno extraordinario. Las declaraciones institucionales no sirven para nada, son palabrería pura y dura. Convocamos este pleno, tenemos la mano vamos a ir todos a una a decirle al Ministerio que Elche rechaza el plan de Cuenca y vamos a pedir la dimisión de la ministra por haber adoptado y estar adoptando decisiones tan lesivas, ¿no? Bueno, pues el Partido Socialista, plegado a los intereses de sus jefes en la capital de España, pues al final nos votó en contra. Ayer supimos, como bien sabe Ross, que un nuevo recorte de los 20 hectómetros cúbicos previstos, van a reducir unilateralmente, políticamente, por decisión política, al final es una decisión absolutamente arbitraria e injusta, 6 hectómetros más. Es decir, nos quedamos con 14. Toda la reducción se ha hecho con respecto al regadío. Oiga, la pregunta que yo le haría a la señora Rivera y al señor Sánchez es ¿qué problema tienen ustedes con nosotros? Hay un memorándum que se sacó adelante haciendo un esfuerzo brutal en el año 14 que establece que a partir de 400 hectómetros cúbicos y los envases de cabecera se puede empezar a... a atravesar agua, ahora mismo están en una situación bastante óptima. ¿Qué problema tienen con nosotros? Déjenos en paz, déjenos tranquilos, que se cumpla la ley. Pero bueno, esto es en lo político lo que más me duele. La falta de valentía de González y del resto del equipo de gobierno. Y en, lo, y en el resto, en el ámbito social, pues hombre, eh, han echado atrás propuestas tan interesantes como eh, bonificar el 99% de las tasas de basuras y de y de agua a, bueno tasa de basuras de, de en este caso a los que hay en los eh, pues empresarios o los arrendatarios que han sufrido covid o que han estado eh, que han tenido que tener los eh, sus negocios cerrados han sido muchas los ya te digo 300 y ni una sola eh, aceptada y a mí no me frustra al contrario me da más fuerza para seguir proponiendo para seguir constituyendo una alternativa a este equipo de gobierno que está ya en las últimas. ¿La rebaja del IBI será también de nuevo eh, tema de debate eh, cuando vuelvan de vacaciones? ¿Cuando empiece sí. a debatirse las ordenanzas las fiscales? Datas. Efectivamente, sí, lo vamos a seguir pidiendo porque hay margen, porque hay margen fiscal para poder bajar impuestos. Eh, sí, si, eh, habitualmente te dicen, es que en el año doce se subió, se subió el IBI, efectivamente se subió el IBI. Fue una medida, una medida excepcional que hubo que adoptar como Manuel Latour y Mercedes Alonso en la alcaldía y Manuel Latour en la centro de Hacienda, porque el ayuntamiento estaba en una situación absolutamente eh, eh, eh, terminal. Pero es que resulta que en, 2000, en 2018, 2020, perdón, esa, ese incremento automático del IVI establecido en aquel momento por el ministro Montoro terminaba. Se tenía que haber vuelto al IVI entonces. Pues el equipo de gobierno lo dejó tal cual, a pesar de que ya no eh, existía ninguna normativa. Que obligaba a prolongarlo, ¿no? Nosotros vamos a volver a pedir la bajada del IBI, la bajada de las tasas, en definitiva la bajada de los impuestos, básicamente porque se puede. Uh -huh. Y claro que hace falta pagar impuestos para aquellos servicios, pero es que en el caso del Ayuntamiento de Eche se pagan impuestos, en muchos casos, lo que queda de gasto no comprometido, para decisiones políticas, para eh, presupuestos o para, eh, en este caso, consignaciones que son muy arbitrarias y muy cuestionables. Eh, ¿Ha cuantificado las propuestas que han rechazado el equipo de gobierno en su balance? Eh, ¿Puede cuantificar las demandas judiciales que han presentado, que han interpuesto contra el equipo de gobierno? Bueno, nosotros presentamos hace un año una demanda judicial a través de un contencioso administrativo por vulneración, ya lo sabes bien, ¿no? por vulneración de, de, de nuestros derechos. pues Nos negaban el acceso al informe de cuatro casas pagado con dinero público. Ganamos esa, ganamos esa demanda. Y bueno, ahora como bien sabes, eh, pues interpusimos una una denuncia ante Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Anticorrupción pues eh, bueno, decidió decidió dar traslado no no personarse mm. como causa ante un juez eh, pues un juzgado de instrucción, a pesar de que la propia fiscalía y esto está blanco sobre negro sobre blanco en el propio auto en lo que se llama el decreto del fiscal, a pesar de que Fiscalía aprecia Fraccionamiento de contratos, vulneración sistemática de la ley y también aprecia por parte del equipo de gobierno arbitrariedad a la hora de ejecutar, de, de, de adjudicar o de licitar. ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir fiscalizando, Ross. Aparte, tenemos tres sentencias, de, bueno, tres, tres resoluciones del SINNIC uh -huh. avalando el oscurantismo que nosotros eh, pues venimos denunciando desde el principio. ¿Están preparando alguna otra demanda judicial? Eh, porque bueno, hay temas sobre la mesa que han sido muy críticos, como, por ejemplo, lo que quieren hacer con el mercado provisional. Sí, nosotros, por una parte, en lo interno, que es lo menos trascendente, sobre todo de cara a la opinión pública, ¿no? eh, estamos, ya lo sabe el equipo de gobierno, hemos advertido de que se está vulnerando nuestros derechos con respecto a nuestra capacidad para presentar mociones, ruegos y preguntas limitados, unilateralmente por el señor González, ¿eh? que, que es un autoritario, aunque venda todo lo contrario. Y con respecto a lo que dice, sí, estamos estudiando efectivamente que, bueno, con el mercado central, no, el mercado provisional. Cuando el mercado provisional se instala provisionalmente en el año 15, en el paseo de la Comunidad Valenciana, el Partido Socialista denunció, denunció y calificó aquello de ultraje y de, y de barbaridad y de agresión Bueno, pues aquel Partido Socialista que en aquel momento denunciaba y que decía que había que eliminar aquel mercado de provisional, que uh -huh. yo insisto y afirmo que es provisional y cuando sea alcalde el mercado volverá a su sitio porque cumpliremos el contrato y el paseo volverá a ser un paseo y tenemos un proyecto precioso para ese entorno. Bueno, pues eh, ahora el equipo de gobierno ha decidido en ese desnortamiento eh, habitual que se va a quedar allí a mí me parece una tomadura de pelo. Pero bueno, para eso está la oposición, ¿no?, para fiscalizar, aparte de para proponer ...y para hacer un seguimiento... ...yo creo que responsable de lo que ha dicho equipo. Eh, otro asunto... ...esta semana se han cumplido 124 años... ...del hallazgo de la dama de Elche. ...el alcalde aseguró que estamos... ...en la antesala del regreso temporal de la dama... ...estamos en la antesala. ¿Sabes qué ocurre, Ros? Eh, que, que para mí González ya no tiene credibilidad... ...ha anunciado tantas cosas... En, ...en estos seis años... ...y no se han materializado prácticamente nada... ...recuerdo que en el año... Tú, tú también lo sabes porque estás muy informada, que en el año 16 la dama venía en el 18, en el 18 la dama venía en el 20, antes de la pandemia. Ahora, la dama es, es nuestra embajadora más universal, eh, creo que no hay ninguna voluntad por parte del Ministerio para, para, para traer a la dama, y digo más, ese tipo de cosas, ese tipo de gestiones, del trabajo se tiene que hacer de manera callada, porque cuanto más difusión le des por esta obsesión que tiene el señor González por estar mediáticamente en el candelero y anunciar y anunciar y anunciar, aunque luego no se cumpla, Pues puede dar al traste con un anhelo que es de toda la ciudad, ¿no? Y es que la dama venga. Uh -huh. Yo creo que hay que ser prudentes y a ver lo que decide mi serio. De cualquier forma, como bien sabes, yo me licencié en Historia del Arte y admito, y comprendo y entiendo que la dama cumple un papel esencial en el Museo Arqueológico Nacional. Es prácticamente el eje sobre el que pivota todo el discurso en el museo. Vamos a ver. Eso es lo que dijo el alcalde, el socio de gobierno, Compromís, recordó, bueno, volvió a reivindicar la cesión definitiva y recordó o lamentó que se haya perdido esa votación este año de, de poder reclamar al gobierno por unanimidad, eh, por parte de todos los partidos políticos, la, la cesión tem definitiva del voto Bueno, Usted, ver, primero. Pablo, sí, pues. eh, estuviste en esa votación, eh, fue contrario? Eh, sí. ¿Votaste eh, no, en contra? No, no, no. no, no, no. Nosotros ah. eh, eh, hemos conseguido, y esto, bueno, por eso que te decía, ¿no? Lo de la inclinar la cerviz en mi partido hasta ahora. Porque pues es normal, ¿no? Ahora explicaremos lo que es normal. Eh, no lo tenía claro, pero bueno, esta vez conseguimos la abstención con respecto a la moción de compromiso. Pero es que el PSOE, el Partido Socialista, el Partido de Gobierno de la Ciudad de Eche votó en contra de que la dama viniera permanentemente a la Ciudad de Eche Es que yo tampoco creo que ahora mismo se den las condiciones adecuadas para que la dama venga de forma permanente a la ciudad de Elche. Creo que es un trabajo que se puede hacer a largo plazo. Sí creo que se cumplen las condiciones para que la dama venga de forma temporal, como vino en el 66 y como vino en 2006. Lo otro es un brindis al sol porque es inmaterializable. Y además tenemos que tener una cosa clara. La dama de Elche se vendió, como tú bien sabes, por Pierre París al Louvre en el año 97 y se recuperó por el Gobierno de España en el año 40. A través de una cesión bueno, se recuperaron varias joyas, la dama de Murillo, la inmaculada de Murillo, el casino de Guarrazar, tal, tal, tal, con un canje que nos salimos muy bien parados, la verdad, con el gobierno de Petén. Bueno, la dama forma parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Por tanto, es patrimonio, se puede entender así, del Estado a patrimonio nacional. Para que la dama venga hecha de forma permanente, habría que habilitar una sede permanente, una subsede del Museo Arqueológico Nacional. Y ese creo que es el camino, pero la sede no está. Con lo cual, compromis como siempre, va eh, tirando, apuntando al aire. Creo que hay que hacer un trabajo previo, que el equipo de gobierno actual no ha hecho. Creo que hay que trabajar también y profundizar en la integración de la Alcudia, de la propia fundación de la Alcudia con el Museo Arqueológico de la ciudad de Elche. Y ese será el camino para que Elche habilite una subsede del Museo Arqueológico Nacional sí. sin desgregar las colecciones. Pero bueno, lo de Compromís es por lo de siempre. Eh, pues, eh, un tuit. Vale. Eh, eh, si consideras que se dan las condiciones para atraer de forma temporal la dama, ¿eso significa que apruebas la gestión que está haciendo el equipo de gobierno para preparar el MAE con el fin de esa cesión temporal? ¿Pero gestión? Eso es lo que dicen ellos. Ellos dicen que han hecho gestiones. En el MAE no se ha hecho absolutamente nada. El maestro tiene su programación habitual a través de su director. El, el alcalde eh, habla de ese proyecto de musealización, Goldberg, de alcalde, de la dama para convencer al ministerio. El alcalde habla y habla y habla y habla y habla y, habla y no hace nada. Esto es lo de Esther González. O sea, lleva hablando, Hombre, fíjate, te pongo un ejemplo. En el año 19, en marzo del 19, este piensa, convocó un, convocó un debate en el que participamos los candidatos, pues, uh -huh. Carlos González, Ciudadanos y un servidor, ¿no? Y compromiso también. Y Carlos González afirmó que estaban preparando y rehabilitando las Clarisas y que tenían ya el proyecto terminado. Esto, esto se puede comprobar. ¿eh? Mm. Que tenía ya el proyecto terminado en Clarisas para albergar la dama en Clarisas. Clarisas está cayendo por la propia inexistencia del equipo de gobierno. Por eso digo que no me gusta ser tan, tan rotundamente crítico habitualmente. Pero es que no hay nada. O sea, es todo humo. Es el humo habitual en el que ya instalado seis años. Cuando nos presentan un proyecto de, musea, de musealización hecho. No ideas, sino acciones ejecutadas, entonces podremos ir al ministerio a decir, señor ministro, tenemos ya todas las condiciones para que la dama venga a la ciudad. Pues como, entonces, estamos hablando, como estamos hablando de patrimonio, el alcalde, en la entrevista que le realizamos aquí hace dos días eh, sobre el convento de las Clarisas, se le preguntó eh, si están estudiando convertirlo en un hotel. Y, ¿Y él dijo, dijo que sí. Que sí, que hay un grupo de empresarios que han presentado la propuesta, que están interesados y que esa propuesta es perfectamente compatible con la conservación del patrimonio. Porque en estos momentos no tienen dinero, las arcas municipales no tienen dinero para afrontar y reconoció la rehabilitación que necesita ese monumento. Bueno, yo al señor alcalde le diría que tienen dinero para lo que les interesa y que se trata de priorizar la rehabilitación de un edificio que se pueda hacer por fases con presupuesto municipal, que es del ayuntamiento. ...después de, de, de la permuta del año 7... De, ...primero Diego Maciel y luego Alejandro Soler... ...y me asombra muchísimo que un socialista... Eh, ...bueno, pues plantee estas cosas, ¿no?... Eh, ...con todo lo que en su momento se dijo y se lanzó... Eh, ...y tú lo sabes... Eh, ...argumentarios contra el mercado central concesión... ...o contra el famoso Forus ...que por cierto utilizan ellos... ahí al lado del de, bueno, centro comercial... ...el corte inglés en el entorno de, de la Ronda Sur... ...bueno, pues mira, yo lo digo aquí claro... Eh, las clarisas es un bien de los ilicitanos que está enclavado en el centro histórico de la ciudad. Que en el centro histórico de la ciudad faltan espacios culturales, no museos, sino espacios culturales para los vecinos. Y que yo creo que el equipo de gobierno en este caso, bueno, pues tiene su derecho a hacer lo que considere, pero nosotros tenemos otro proyecto para eso. ¿Qué proyecto es el que, qué, qué uso es el que debería tener el convento de las clarisas? ¿Hotel? Pues fíjate, yo te digo, Ross, y aquí eh, algunos me tacharán de socialdemócrata que un edificio público tiene que ser público un edificio público de estas características, con este valor histórico, que además es big, con una portada plateresca, con una capilla, con una tracería gótica exquisita, con un claustro que es el mismo eh, autor de, de, de, del, del proyecto de Santa María del siglo XVII, con unos baños árabes en el subsuelo. Creo que es un edificio con un jardín que rehabilitamos nosotros en la parte posterior, Jardín de las Monjas, bellísimo, que se podría emplear para pues, un programa de conciertos en verano de música de cámara, en fin, ideas, proyectos, pero es un edificio de todos, entonces yo creo que lo que es de todos tiene que ser de todos y lo tenemos que disfrutar todos. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Yeah. Eh, otra cosa es que imagina, imaginemos que es una concesión pues, para hacer una, un espacio cultural, ¿no? Y que, que, oye, pues que una institución o que tal rehabilite el edificio y luego pueda, pero vamos, yo insisto, hablo en positivo, creo que Clarisas, que es el gran edificio histórico de nuestro centro que queda por rehabilitar, Tiene que ser para la ciudad. Y sobre todo, lo primero, la rehabilitación. Porque lo necesita. Has comentado que se está cayendo. Porque se nos cae. Se nos cae, sí. Ros. Recordarás que nosotros, cuando llegamos en el 11, abrimos el edificio. lo Abrimos al público, además, con visitas guiadas. Fue muy, ah. muy bonito. Muy, muy, creo que fue muy emocionante, sí. ¿no? Y la capilla actual que vemos, donde las, las monjetas han tenido la capilla establecida, está invertida. La bóveda queda en sí. la parte posterior. Y esa bóveda de tracería, que es del siglo XV, interés, no, siglo XVI, siglo XVI. ...muy interesante, necesita refuerzos... ...y si no, el equipo de gobierno no invierte en esto... ...que es tan importante... Eh, ...el equipo de gobierno se gasta dinero en cualquier cosa... ...menos lo importante, ¿no?... Eh, ...estamos hablando de un proyecto... ...la consolidación de la capilla no valdría más de 200.000 euros... ...para empezar... ...que bueno, eh, yo creo que es un error más... ...de este equipo de gobierno que el anguidez. Eh, ¿Es otro error el suprimir la Cruz de los Caídos... ...para el Partido Popular? Ustedes recogieron firmas... Sí, que por pues, cierto, pasado... la, información, eh, eh, la información no se ha recogido bien. Eh, o, no sé quién, o no sé quién, digo de, de, de no sé qué ámbito, eh, no periodístico, ni no, mucho no, menos, pero vosotros os sobre... no eco de lo que se dice. Nosotros recogimos solamente, de parte popular, casi 5.000 500, firmas, 4.800. Y tengo entendido que Vox, ellos también lo pueden decir, en torno a 5.000. Y a nivel nacional, y a nivel elche también, porque no se, puede, no se puede afirmar que, bueno, pues digitalmente se han recogido en torno a 10.000 firmas. O sea que estamos hablando de cerca de. Más de 15.000 firmas, desde luego. Eh, nosotros estamos en contra de que se retire la cruz. Esa cruz ya no es la cruz de los caídos. Esa cruz ya no es la cruz de un bando frente al otro, el que ganó la guerra y frente al que en su momento, evidentemente, por lo que se hizo. ¿Quién lo puede justificar? No? Es una cruz que es un símbolo, que forma parte del entorno, que forma parte de lo que se puede entender como paisaje urbano de ese paseo y paseo de Germanías y que no ha molestado a nadie. Y que en ese, grandes alcaldes como Manolo Rodríguez o como Diego Mafia, respetaron, eh, bueno, resignificándola, ¿no? eliminando los elementos eh, del antiguo régimen, del régimen de Franco, y convirtiéndola en una cruz sin más, y una cruz de la reconciliación, del abrazo y del perdón. Están iniciando, iniciaron en el año 2003 con la Ley de Memoria Histórica 2006 perdón y este equipo de gobierno desnortado, que no se preocupa lo importante, una senda de destrucción de la concordia que nuestros abuelos en Eche, eh, sus abuelos, eh, se regalaron. Y ahora vienen los nietos ...a reescribir lo que los abuelos hicieron. Me parece una irresponsabilidad gravísima. Y te digo más, si derriban la cruz, que la cruz no se puede derribar, ninguna cruz ya se ha derribado nunca... ...a pesar de haberlo intentado tantas veces, digo en lo, en lo simbólico... ...cuando sea alcalde, la cruz volverá a su sitio. Porque es compatible una cruz de la concordia, del perdón, de la reconciliación y de la fraternidad... ...que conseguimos los españoles en el año 78... Con la renovación de un espacio. Eh, pues aclare en la cuestión de las firmas. Ustedes recogieron sí. 4.800 firmas. ¿Las recogieron eh, cómo? ¿Vía online? Eh, en... vi, no, no, no, vía vi, en la calle. O sea, en la calle. Firma, o sea, eh, gente, DNI... gente de sí, Iche. Sí. No de Absolutamente. fuera. Absolutamente. No, sí. no, no de fuera. Además, se, puede contar, se vale. puede contar. Entonces, ¿qué ha pasado con las firmas que son de fuera, que tienen su código postal en otra ciudad? ¿Esas son las que se han recogido a nivel nacional? No, no, no, es que tampoco, ya le digo que, que se, ha, se ha informado mal al respecto y, y me me, vale, pues me pregunto para aclarar. Vale, entonces, claro, ¿qué, qué firmas, qué, qué montante de firmas son las que se han recogido? Abogados, cristianos, abogados cristianos recogió eh, unas firmas. Eh, Esas son las que se han cuestionado, las de abogados bueno, cristianos, las son firmas de fuera de él. Sí. No, no, no, no son, son firmas de fuera y de dentro. ¿Qué, qué se han puesto? ¿Quién se ha, a mí que me diga quién se ha puesto a contabilizar... Código postal por, por código postal de 11.000 firmas, eso, eso no se sostiene. Hay gente de Checa que habrá firmado y gente del resto de España que ha firmado, faltaría más. Hombre, a veces resulta que ahora para, para impedir el derribo de la Cruz eh, no basta con 11.000 firmas, con 15.000 firmas, y para pedir el derribo sí que basta con 120 profesores o 120 intelectuales, ábrase comillas, que la han justificado, ¿no? Aquí eh, la ley del embudo, ¿no? Lo han hecho para mí y lo han hecho para los demás. Ahora, efectivamente, nosotros recogimos 5.000 firmas, Vox tendrá que decir cuántas firmas ha, ha recogido, porque ya no se ha recogido bien información, y luego abogados cristianos tener recogido en semillas. De cualquier forma, visto lo visto, viendo que hay enemigos, y digo enemigos, de la cruz, no de la política, ¿eh? sino de la cruz como símbolo cultural y símbolo de fraternidad, vamos a iniciar una campaña pero absolutamente implacable de recogida de firmas en septiembre de punta a punta de la ciudad para que nadie pueda decir que es que el PP se queda a medias Porque lo que queremos es que con esas firmas el señor González, que se ha empecinado en generar un problema donde no existía, se lo piense, replantee su decisión y deje la cruz donde está. Pues vamos a hablar de otro empeño del equipo de gobierno, que parece que han dado su brazo a torcer, no lo sé. ¿Y qué conclusión saca usted de la reunión de la pasada semana del Consejo Social sobre el centro de congresos? Pues efectivamente, Ros, me encantan tus entrevistas porque está muy bien informada y eso da gusto. Efectivamente, Ross, el alcalde al final ha admitido que se ha venido equivocando durante los años. Ahora bien, nunca es tarde si la dicha es buena y si se corrige, ¿no? Carrud necesita un centro sociocultural en Highton, pero para los vecinos, lo que hablamos antes de Clarisas, ¿no? Carruth necesita un espacio para los vecinos, con un auditorio para 500 personas o 400, con instalaciones para las asociaciones, con eh, un entorno que además no sea un, vamos a hablar en lenguaje coloquial, un mamotreto encajado en Highton, que es un solar con pues totalmente limitado urbanísticamente, ¿no?, sino un espacio para el barrio, y esto lo venimos diciendo desde hace dos años y medio, y el auditorio, que yo quiero que sea auditorio y que creo que tiene que ser auditorio y centro de congresos, que no pase como, el, como con el hada pero al revés, el hada era un auditorio y se ha convertido en centro de congresos, no, eso tiene que ser un espacio multifuncional, tiene que ser un emplazamiento accesible, eh diáfano, rodeado de lo mejor que tenemos, que son las palmeras en nuestros huertos, y en un entorno eh, pues óptimo, ¿no? No, no es empeño político de González, llevamos dos años perdiendo el tiempo, el auditorio podría estar ya construido hace, o empezado a construir hace dos años, y aquí estamos perdiendo el tiempo por únicamente la decisión política y el emponzoñamiento de la política del señor González, que va a pasar a la historia esta división y en mi opinión, como el peor alcalde de la democracia. En su opinión, ¿caben dos centros de congreso en la provincia, el del puerto de Alicante y el de Elche? Porque es que, claro, tenemos que encontrar nuestra singularidad. Centro de congresos en Alicante, eso es un asunto de Alicante, y no voy a entrar con mi amigo Luis Balcala, que tendrá que currárselo él, pero ha sido todo rápido, y aquí en Elche, perdiendo el tiempo, dos años y medio, que es su ubicación, al final, el sentido común ha imperado. ¿no? Pero claro que es compatible. Alicante es una ciudad bueno, pues con un turismo eh, de, definido y con un potencial que es el suyo. Y el nuestro es otro. Nosotros tenemos un potencial de empresas, de, de, de turismo empresarial, de, de realidad económica, de incluso regantes, ya que tenemos pues, por hoy por hoy la mayor eh, entidad de comuneros de riegos de España. Sí, y eso es lo que tenemos que explotar. Y además, Ross, tenemos que conseguir que Alicante lo tiene en el ADA, que ese espacio tenga una programación estable también de música sinfónica, de musicales que ese tiene que ser la capital cultural de la Revolución de Pero es que nos lo tenemos que creer y para eso hay que invertir. Y este espacio yeah. multifunciones puede ser la clave. Yo lo vi, lo veo, eh, por eso mi empeño en Candaliz. Porque creo que puede ser un gran revulsivo para la realidad de la ciudad. Pero la inversión es muy abultada. ¿Para dos congresos va a tener suficiente dinero la diputación para hacer frente de, a esas dos inversiones una ya prometida como la de Elche. Yo me fío de Carlos Mastón. Hasta, hasta ahora no me ha demostrado... Al contrario, de si mientras se demuestre lo contrario, y hasta ahora ha cumplido siempre, me fío de mi presidente, de presidente de la Diputación. Y, y si él ha dicho que es compatible, además es que es compatible. Es que yo como licitano digo, fenomenal, para Alicante muy bien, ahora para este también. Y es que la inversión en este está comprometida, está prometida y se va a consignar antes de antes de, de final de año. Ah, otra cosa, claro, ¿qué hace el señor González? Nos convoca a todo el Consejo Social, después de dos horas reflexionando, como dice él, aquí hacer, eh, cada uno... Pues eso, opinando, que me parece muy sensato y muy lógico, terminamos la reunión diciendo, no, ahora vamos a montar una comisión, si quieres que algo no funcione, una comisión, se dice en política, ¿no?, una comisión de expertos y de técnicos para determinar cuál es el mejor lugar. Esa es la actitud de González, pro, pro es procrastinar, dejarlo todo para después. Y al final, mientras tanto un alcalde como Luis Barcala, que tiene ímpetu, que tiene ganas, que tiene fuerza, que quiere tomar decisiones y que no atasca… Nos lleva a la delantera, pero bueno, eso uh -huh. desde mi punto de vista y estoy luchando para que tenga los días contados. Pues Carlos sí. Mazón es el hombre fuerte del Partido Popular, el que lidera su partido en la Comunidad Valenciana. Eh, ha dicho que es, eh, confía, se fía de Carlos Mazón. Por y supuesto. Él, ¿Y él cuenta con, con usted para sus proyectos? Hombre, hasta tal punto es así que eh, fui, y perdona que hable en primera persona, que queda muy mal, ya lo sé, pero bueno. Eh, eh, pues el único cargo institucional al mismo del partido que concurrió con él en la, en la lista de los 22 miembros del Comité Ejecutivo Regional para, para este Congreso y además eh, su, su, su apuesta, su, su confianza y su, y su, su visión para uh -huh. con la ciudad de Chesta que creo que absolutamente fuera de, de, de toda, de toda crítica el que no cuenta nada y el que no pinta nada, González <risa> ya hemos visto que la ministra se empeña en, en, en, en dañar a nuestra tierra, a pesar de las palabras grandilocuentes, pero no de las acciones de señor González. No hay mucho tiempo y hay más asuntos. Eh, vamos, con las, vamos de forma rápida. Las visitas de conselleres, la última, la de Arcadi España. El desdoblamiento de la carretera de Santa Pola. Anunció los próximos tramos, ya que se están adjudicando, etc. Eh, bueno. ¿Piensa que el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola puede solucionar... El, el problema de las inundaciones en el barranco de San Antón? No, no es en absoluto, ahora te explico por qué. En primer lugar, yo no sé cuántas veces van a inaugurar el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, porque que yo sepa, esta es la tercera vez. O sea, Esto es, es, es, pues eso, cuando no tienes nada que anunciar y te obsesiona a vender, pues tienes que hacer lo que sea para, para eh, cumplir con tu compulsión. ¿no? Y en segundo lugar, el problema del barranco de San Antón generado por la Ronda Sur no se va a solucionar con, con la, la, la, el desdoblamiento de la carretera. La única solución al barranco de San Antón, ya hace dos semanas estuve reunido con el gerente de IWES, es establecer de, tanques de tormenta, construir tanques de tormenta con el cofrado de hormigón en el barranco de San Antón, para que ese agua luego se bombee y se pueda canalizar y se pueda utilizar en riego cuando tenemos días de lluvias terrenciales. No hay otra solución, no hay otra solución. Y por desgracia, el Consejo no ha contemplado las actuaciones y las inversiones eh, en el entorno, en el contexto de la carretera. La creación de esos barrancos de esos tanques de tormenta para evitar que los vecinos de Al es Alto y hacia Bajo, cada vez que haya una lluvia torrencial, pues ya sabemos. El problema es que la ronda sur constriñe el sur de la ciudad de este. Y lo que hace es un barranco con espacio, ahora se ha convertido en un barranco de cuatro tubos que actúan como una como una auténtica cañería presión ya sabemos lo que ocurre y esa inversión para construir esos tanques de tormenta si ¿sí están todos de acuerdo que es la solución de quién de quién va a depender del ministerio de de de debería depender de, de conseguiría solicitando permiso para a la confederación hidrográfica de juca que es nuestra demarcación para poder para poder hacer esa inversión de los tanques de tormenta pero no lo han hecho eh, y al final pues qué ocurre pues habrá que pedir habrá que tocar otras puertas que podrían estar tocando ahora, pero por la complacencia de González y del equipo de gobierno y la falta de trabajo que todos uh -huh. juntan, pues no, no están haciendo. Pues bien, no hay inversión prometida para esos tanques de tormenta para solucionar este grave problema, pero sí hay una inversión anunciada por Mireia Moya la siguiente visita que tuvimos el pasado viernes, la modernización de la depuradora de Algoros, más de 50 millones de euros. ¿Es lo que se necesita para poner fin a unas instalaciones obsoletas que apestan? que fueron nosotras desde el principio? Eh, bien, yo me alegro mucho de que el Consejo invierta. Esperamos y haremos seguimiento para que se cumpla, pero la señora Mireia Moya, que es consejera de Agricultura, le hemos echado en falta en sus reivindicaciones al Gobierno de la Nación y haber tocado a la puerta de la ministra. ¿no? Parece mentira que tengamos una consejera de Eche que, de eh, que haya excluido de las ayudas puestas por Consejería en marcha hace prácticamente dos años el tema Covid, a, a entidades y a, y a los propios regantes y que no sea capaz de exigir que dejen tranquilos a los regantes y, en definitiva, a nuestra tierra mm. con esa reducción política y unilateral de trasvase. Mireia Moyá es, pues eso, pues, pues Mireia Moya, la conocemos bien y como, no, no, a nivel personal, obviamente no, no estoy hablando, pero a nivel político, pues es, un, pues es un fiasco permanente que es lo que es Compromís. Eh, pues hubo otra consellera de compromiso la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, vino aquí para anunciar más millones para ese plan Convivint de plazas públicas para personas vulnerables y explicó el por qué todavía las deficiencias del geriátrico de Altavix no se habían subsanado. Eh, ¿Le convencieron la llamó... las explicaciones de Mónica Oltra? Mónica Oltra ha permitido durante un año y medio que la residencia de Altavix se haya convertido en una vergüenza para cualquier político pero sobre todo para el político que tiene responsabilidad del gobierno como es ella y como es el pacte del Botanic. En la residencia de Altavix han muerto ancianos por dejación de funciones, por negligencia y por gestión más que reprochable. Llevan ...tres meses exigiendo aparatos de aire acondicionado nuevos... ...seguro que en su despacho no tienen ningún problema de aire acondicionado... ...y ni siquiera han llegado... ...y las excusas, los balones fuera... ...estamos hablando de vías humanas... ...y la señora Oltra, por el desastre de gestión de la residencia de Altavís... ...que no ha sido de una semana... ...sino un, un desastre perpetuado ya en última instancia... ...en este año y medio, pero venía de antes... ...y no ha hecho nada, debería estar en su casa... ...por incompetente, o sea que a mí lo que diga la señora Oltra... ...me parece irrelevante, porque profundiza en lo que venimos diciendo. Se tiene que ir, porque ha sido un desastre su gestión con respecto a la residencia de la Atariz, donde han muerto decenas de ancianos que, en fin, no han recibido el trato que nuestros mayores y nuestros ancianos eh, necesitan, requieren y merecen. Y no lo digo yo, lo dicen los familiares. ¿Este asunto lo van a judicializar? Van a presentar... Está judicializado. ¿Ustedes han presentado una denuncia por negligencia a, en, de lo ocurrido en el, en el geriátrico de Altavix? Sí, ha presentado una denuncia por negligencia. No partido particular, pero, pero sí las familias y, y bueno, ya, y, entiende que aquí sí que tengo que ser muy prudente vale. porque es un asunto muy delicado. Muy, delicado, muy delicado y ha habido vidas humanas que se han perdido por negligencia. Y, ...y creo que eso se tiene que tratar con muchísima apoyo. Pues veremos al informe de la Fiscalía. Y por último, eh, no hemos hablado de algo que también ah, en este curso político... ...y supongo que en el próximo eh, endurece las críticas de la oposición... ...sobre todo las suyas, los carriles bici, el plan de movilidad... Eh, sí. ...la supresión de aparcamientos, la última crítica... Eh, ...la zona azul que pretenden poner en el barrio de Zapatillera... Eh, ¿Cómo está este asunto del plan de bueno, movilidad? ¿Qué, lazo, ¿qué, qué, lazo ¿Qué va a pasar después de, del verano? El equipo de gobierno eh, no sabemos exactamente en qué está pensando. En primer lugar, ¿quién puede estar en contra de la movilidad urbana sostenible? Si es el futuro, las ciudades tienen que cambiar, tenemos que cambiar el, el concepto y el chip, pero no imponernos o no imponer a la gente cómo tiene que cambiar, sino creo que es una labor de pedagogía. En segundo lugar, Ese plan de movilidad que tú, al que tú apelas es un plan de movilidad pagado a una empresa externa, que me parece muy bien, 100.000 euros que no ha pasado ni por el pleno. Y ese plan de movilidad contempla la reducción, los siguientes lo tienen que saber, de cerca de 2.000 plazas de aparcamiento gratuito en superficie en la ciudad de Elche. Eso es compromiso y eso es González. Y ese plan de movilidad con los carriles bici hechos de cualquier forma, sin contar con la unidad de tráfico de la policía, y sin contar con ningún informe preceptivo de la propia unidad de tráfico, que es quien realmente conoce el tráfico, es un desastre. Porque es un, es un plan de movilidad hecho desde un despacho que no conoce la realidad de la ciudad. De ella. Lo de Juan Carlos I, desde el arranque de la calle, final de la corredera, hasta Plaza Venidor y la continuación, es un despropósito. Lo de José María Buque es una vergüenza. Lo que querían hacer en Diagonal de Carrús, que paramos, y no paramos nosotros, sino pararon los vecinos, es una aberración. Lo que van a quieren hacer ahora en el barrio de la Zapatillera, haciendo que los vecinos en un barrio donde tienen un problema real de, de falta de, de estacionamiento paguen para depositar su vehículo es una tomadura de pelo. Y está todo esto circunscrito dentro de esa visión sectaria que del urbanismo y de la ciudad que hacen ideología con estas cosas está haciendo el equipo de gobierno. Se están equivocando. El problema es que los únicos perjudicados no son ellos. Son los licitanos, muchos de ellos que no tienen ni plaza de aparcamiento. Ahora la última es... Eh, eh, eliminar casi 80 plazas de aparcamiento en Carrús, con tantos problemas también de movilidad eh, sin contar a los vecinos oiga, hablen con los vecinos pisen la calle, salgan del despacho salgan de las redes sociales, del Twitter y del resto de plataformas hablen con la gente y escuchen que les dije el principal problema de la ciudad de Chaparca el desempleo y ahora el COVID es el estacionamiento, es el aparcamiento ¿no lo quieren ver? allá ellos, el problema es que les quedan dos años y hay que aguantar Pues eh, Pablo Ruz, ya no hay tiempo para más. Tenemos que poner el punto final y le agradecemos eh, que haya hecho un hueco en su agenda para atender esta entrevista. Gracias. Hoy me voy a Lourdes uh -huh. y, y esta tarde cojo el avión para empezar el camino de Santiago. Pero por supuesto, como siempre, es un placer estar contigo y estar con los siguientes de, de Radio Marca. 101.4 Tele Elch Radiomarca. No esperes a que ocurra.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Diez y nueve minutos de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y comenzamos aquí pues, eh, nuestra ronda de noticias. Y lo hacemos dando un repaso a la actualidad local con nuestro compañero Salvador Campello, quien ya tiene actualizados los datos por municipios. ...del COVID, de la incidencia COVID, de los contagios. Veamos, por tanto, si hemos bajado o hemos subido... ...en cuanto a la tasa de incidencia, pero antes... ...muy buenos días, Alba. Muy buenos días, pues nos mantenemos exactamente igual... ...en los 450, subimos un poquito, 459... ...pero significa que ya no están creciendo los contagios... ...de forma tan exponencial como lo hacía antes. Recuerden que empezamos en torno a los 20, de ahí subimos a 40, 60... Luego ya nos fuimos a 120, a 260 y ahí fuimos creciendo, creciendo de forma exponencial hasta llegar a los 450 el pasado martes. Hoy apenas subí la incidencia en nueve décimas, eh, con tanto estamos en 459, muy poquito, eh, pero sigue siendo datos preocupantes. Y es que entre el, y el jueves, entre el lunes y el miércoles, entre esos tres días, ha habido 283 nuevos contagios. Pues es un importante dato el de que se esté conteniendo ese crecimiento de contagios en el Che. La tasa parece, parece que, que se queda ahí contenida, congelada. Esperemos que vaya bajando próximamente porque a partir de la próxima semana ya empiezan a vacunar a los menores. ...de 20 años, es decir, saben que están poniendo ahora mismo la primera dosis a los que tienen entre 25 y 20 años, se piensa terminar de aquí al miércoles que viene, a partir de entonces están empezando a citar a los menores de 20 años. De momento a ellos ya de los 20 a los 12 años ya se les ha mandado ese mensaje preguntándoles si van a estar de vacaciones o no durante ese periodo para saber si pueden o no cambiar... Eh, la primera cita. A Aquellos menores de edad se les manda al móvil de sus padres, así que esténse atentos porque eh, si en la SIP del menor está el teléfono del padre o de la madre, se lo mandarán a ese teléfono móvil, la cita de la vacunación. Y si no, en cualquier caso, entrando en internet con el número SIP eh, se puede comprobar si ya tienen cita o no. Pero de momento, como decimos, a quien se está citando es a los menores de 25 años para esa Primera dosis y ya citando a los menores de 38 para la segunda. Esto es en cuanto al COVID. Y en cuanto a las fiestas, comenzamos ayer el trabajo. Pues sí, tenemos de hecho la sintonía de fiestas eh, patronales porque nos indican exactamente que ya han comenzado esas fiestas patronales. Bueno, ya ha comenzado la previa de las fiestas. De hecho, ayer eh, en las en entrevistas que hacíamos ahí en el Lorde Vice, en esa actividad la fiesta, le preguntábamos al alcalde, a la concejal de fiestas, incluso a la propia reina de las fiestas 2019, ¿cómo había que llamar a esta semana? Se si había que llamar la semana de fiestas, semana de no fiestas, semana alternativa. Sea como sea, cada uno tiene su propia visión de qué es lo que se ha organizado, cada uno sus propios sentimientos, y lo que está claro es que no es una semana en blanco, no es una semana como el año pasado en el que no había nada, este año hay eventos, Hay actos, no los que nos gustaría, no los que todos queremos, los que todos recordamos, los que nos evoca siempre los sentimientos de las fiestas... ...pero tampoco es un año que tenga que estar todo el mundo de brazos cruzados. Siempre y cuando se respeten las medidas COVID se pueden hacer actos y así quedó demostrado ayer. Porque en el Device la federación gestora realizó esa crida a la festa que fue una exaltación de la fiesta de las fiestas de agosto en el que hubo un sentido homenaje a todos los festeros que han muerto por el covid durante este último año y medio eh, se les recordó con su nombre y mientras en una pantalla se veía cómo se escribía su nombre en ese cohete ofrenda que la Federación gestora está promoviendo y cuando terminó pues salió ese esos cohetes ofrenda eh, de forma simbólica explotando en el cielo de Elche y poniendo ese punto final a ese acto en el que, como decimos, se habló mucho de fiestas. Qué bonito, ¿no?, el inicio, recordando también a los que ya no están. Bien, pues es también el inicio de nuestro trabajo, de nuestras retransmisiones en directo. Tenemos mañana otra más, el concierto festero. Exactamente, porque si ayer estuvimos en directo en ese Ordebaix con esa crida, mañana estaremos a las 8 de la tarde con ese concierto festero de la Asociación de Moros y Cristianos que va a ser muy bonito porque por primera vez se va a hacer un concierto con marchas dedicadas a las comparsas de moros y cristianos de Elche. Sí. Es decir, hay 13 comparsas sí. y lo que se va a hacer es, se va a escuchar una marcha por cada una de las eh, comparsas que hay. Pues muchísimas gracias, Alba. El lunes hablaremos del programa ya que empieza en Tele Elche eh, en el Huerto del Cura. Exactamente. Y eh, hoy... También hay que decir que Rosa Lucas empieza también la programación especial de fiestas. Exactamente, aquí. porque a las once y media hablaremos de fiestas y a la una menos cuarto entrevistará a Francisco Borja, presidente del Patronato del Misteri, porque como saben, hoy debería de celebrarse la prueba de Beus, que es el preludio de la fiesta. Y no va a poder ser, no, así no ser. que la recordamos. Eh, fiestas, saludos. no fiestas, o fiestas alternativas, las llames como las llames se viven en Tel -Elch. Y a la una... Se viven aquí en tele y <risa> radio marca las noticias exactamente. de la jornada. Las noticias de hoy que tenemos previsiones porque hay junta de gobierno. Hay y no junta van, de gobierno. No se van de vacaciones todavía. De momento no se van de vacaciones. Y la, la semana junta que de viene gobierno. también hay otra junta de gobierno el jueves y una comisión el viernes. Exactamente. Con lo cual, eh, todo ello lo contaremos a la una aquí en el 101.4 de la ECM y a las nueve y media en Terenín.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 Muy buen día con el avance de la masa de aire tropical continental. Hoy tendremos garantizado el ascenso de las temperaturas y también algo más de sensación térmica de bochorno. Durante esta madrugada, cielos despejados, noche tropical aquí en la ciudad, una mínima en la estación meteorológica de Terrell que no ha bajado de los 23 grados al igual que en Torrellano, en Santa Pola 24, en Tabarca, noche ecuatorial con una temperatura que no bajaba de los 25 grados. En el sur de Elx, mínimas que han han dado los 20-21 Para hoy, estabilidad atmosférica, cielos despejados, viento en calma por la mañana, a partir de media mañana y sobre todo a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este. Hoy suben las temperaturas, aquí en la ciudad rozaremos los 32 grados, en el sur del Candel se alcanzaremos los 32, 33 grados. Mañana sábado nos cruzará una vaguada de aire frío en altura poco profunda, va a afectar al norte peninsular, aquí tendremos algo de viento de poniente por la tarde de componente sur y esto hará que sigan subiendo las temperaturas en una jornada con predominio de cielos despejados. Mañana sábado rozaremos los 34 grados, una mínima en torno a los 23 grados. Domingo ya veremos algún intervalo puntual de nubosidad sobre todo de tipo alto, se activará el viento moderado de componente este volverán a bajar las temperaturas no pasaremos de los 30 grados lunes, martes, algo de nubosidad para el lunes 29 grados a partir del martes comenzarán de nuevo a subir las temperaturas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 La boreta de la mar. Sí. La burilla de la mar. No. Filtres de Instagram. Doncs es que bulges. Filtres de cigarett. Ni un like. Borrepeisos bussejant de pulmó. Of course que sí. Ficar de fumar els pulmons. Doncs millor que no. A ells ho tenim molt clar. Sense fum, our plages are more much fun. Per això totes les nostres plages han estat declarades plages sense fum. I ben happy que estem. Colabora i respirem all together. Ajuntament d'ells.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 Queda ya poco tiempo, pero todavía tenemos eh, la oportunidad de disfrutar de la música de lo nuevo de otro de los concursantes de Operación Triunfo, el que salió de la edición de hace unos cuatro años, Alfred García, acaba de lanzar su toro de cristal. No sabría decirte que fue mal. por en la verdad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 Glasur, expertos en hostelería e higiene industrial desde 1990. Déjate aconsejar y decide. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras El, abierto todos los días del año. Mientras tú disfrutas de tu cena, ella huye de las miradas en el bar. Mientras tú bailas con tu canción favorita, ella no se atreve a ir sola al baño. Mientras tú subes tu último selfie,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 Pues cerramos por hoy nuestro programa La Glorieta, volvemos el lunes, nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para iniciar su programa entre amigos y recuerden que ayer comenzamos el trabajo, las retransmisiones en directo para acercarles las fiestas que, alternativas que se han programado con motivo de la suspensión de las fiestas tradicionales de nuestras fiestas patronales hay muchos eventos programados que también les acercamos no solo en las transmisiones en directo por Telel Sino aquí mismo en el 101.4 Y lo hará a partir de hoy Nuestra compañera Rosa Lucas En su programa Entre Amigos Así que disfruten De las siguientes horas de programación De radio Y nosotros volvemos La Glorieta El lunes a las y punto Con todas las noticias Entrevistas y música Hasta entonces que disfruten de este fin de semana